Y recordad, oh hijos de Israel, cuando Moisés dijo a su pueblo: Allah os ordena que degolléis una vaca. Estos replicaron con arrogancia: ¿Te estás burlando de nosotros? Moisés contestó: Allah me libre de estar entre los ignorantes.